Vamos a saludar al ministro de Gobierno Pascual Fernández, que es Jorge Luis ahora. Buen día, Pascual, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, bien? a voz y a toda la audiencia. ¿Y sí, bien, bien? Hago esta broma porque ahora los comunicados oficiales te refieren como Jorge Luis, que es tu nombre y no Pascual, que es el histórico apodo que ya todos creíamos que era tu nombre en algún momento. ¿Cómo cómo andas? ¿Bien? Mira, esta semana me voy a cambiar el nombre. Ya ¿En tomé serio? la decisión. Mira, sí, claro. Bien. Y si hasta yo leo Jorge Luis, digo, ¿quién es? <risa> así que vas a formalizar eso en serio. Sí, totalmente. Bueno, bueno, perfecto. Y fue un deseo de mi padre, así que me lo puse de sobrenombre, lo, claro. voy a, lo voy a hacer como corresponde. Dale, buenísimo. Bueno, te traigo un poco la coyuntura. Eh, se difundió antes del fin de semana que Defensa del Consumidor, que es un área que depende de tu ministerio, aplicó multas por 27 millones de pesos a algunas empresas... Eh, contanos un poco lo que sepas, quizá no tenés la precisión pero de qué se trata Sí, mira esto tiene que ver con una política de Estado que impulsa nuestro gobernador de que de la importancia de, de estar cerca de los consumidores porque sabemos lo que sucede con el mercado justamente en tiempo donde nos quieren imponer el libre mercado y y sabemos que muchísimas veces, no decimos todas las empresas, pero muchas incurren en abusos, y los consumidores o las consumidoras quedan en desventaja en esta situación de de abuso. Así es como el gobierno, a través de la la Dirección de Defensa del Consumidor, que hacen un gran trabajo, eh, hemos tomado esta medida, de son 60 sanciones que tienen un monto de 27 millones de pesos, a diferentes empresas, tanto de telecomunicaciones, aéreas, de servicios. Y, y bueno, ese es un trabajo que, que estamos llevando adelante y creo que es muy importante y también marca las claras una posición política del gobierno de la provincia que, que como siempre se diferencia bastante de lo que nos quieren imponer a nivel nacional. Y, y Pascual, puntualmente, ¿dónde se detectan los máximos abusos? ¿Qué empresas... ¿de eh, de qué rubro y de qué son multinacionales son empresas también locales? Sí, eh, eh, también muchas de las que de manera online ¿viste? también uh -huh. en, en el territorio supermercados eh, que tienen que ver con, con promociones que no existen irregularidades en las ventas de productos justamente como le decían de manera online uh -huh. eh, la verdad que que el Estado esté presente y marque, y que también hay que decirlo, esto no tiene un fin recaudador, sino que se inicia todo el proceso administrativo y se intenta acercar las partes. Donde se ve que no hay voluntad de las empresas que tienen que dar respuesta, ahí es donde aplicamos las multas, y, y bueno, la verdad, en esto... Uno representa desde el Ministerio las distintas áreas que, que tenemos, pero bueno, hay que hacer especial hincapié de los que trabajan a diario, los que reciben a los consumidores, eh, con muchas veces con, con profundo enojo, eh, con, con mucha sensación de no encontrar respuestas y sentirse vulnerados. Bueno, el Estado dando respuestas es lo que buscamos. Creemos que es fundamental el Estado eficiente, así que hacemos honor a eso. Bien, esto tiene otro costado de que por supuesto el Ejecutivo Provincial no es responsable, pero es una cuestión que hace ruido, lo, lo, lo escucho cotidianamente, personas que son damnificadas por una empresa que se abusa, muchas veces se resuelve el pago de la multa por parte de la empresa, pero para conseguir alguna devolución del dinero invertido... Eh, tiene que ir y hacer una demanda en instancia judicial lo cual es este engorroso burocrático a veces hasta se desalienta el, el reclamo eh, ahí hay un, un ruido en, en, en cómo defender a consumidores y consumidoras pero claro no depende del estado provincial pero es una cuestión que está latente Sí, nos encontramos con, con situaciones que eh, también la entendemos y nos preocupa y nos preocupa e intentamos solucionar Pero como te decía antes, en esto el sentido es de que las empresas que vulneran al consumidor sepan que las estamos mirando y estamos velando por los consumidores y consumidoras de la pampa y lo que buscamos, como te decía, no es un recaudador sino de que es, no le generen problemas a los pampeanos y pampeanas. Así que entendemos que, que es el camino correcto, tomar acciones concretas para que, que no vuelvan a suceder estos hechos. Pascual, ¿cómo ves el contexto político provincial, nacional, mezclado en una semana, la pasada, en la que hoy lo describía Gustavo Silvestre, nuestro compañero, eh, dio la sensación de que hubo situaciones que alejaron otra vez a la dirigencia política de las clases populares o de, o de las personas comunes y corrientes, en, en el, sal, el autosalariazo del Senado, también un poco la situación en la legislatura provincial... ¿Qué, ¿Qué reflexión haces? Qué, ¿Qué estás mirando? Bueno, mira, creo y entiendo de que el gobierno nacional que representa mi ley empieza a entrar en serias contradicciones. En esto que vinieron a imponer un libre mercado regulando absolutamente todo, resulta, resulta que se encuentra con que la mano invisible no funcionó en las prepagas. Entonces, en el Estado ellos quieren llevar a la mínima expresión, ahora pretenden usarlo para regular el precio de estas preparas Es una contradicción. Mm. También eh, vemos que empiezan a avanzar y retroceder, el ejemplo concreto, las universidades van a salir a la calle respaldado por el conjunto de la sociedad, y a raíz de eso sale a anunciar un 70% de aumento, cosa que en realidad es mentira, porque es una información falsa. En realidad lo que hacen es tratar de aumentar el gasto operativo y lo que tiene que ver con lo operativo, mejor dicho, y resulta que eso implica solo el 10% del presupuesto de una universidad. Bueno, y así, sucesivamente, en distintos hechos que van avanzando y retrocediendo, y ese, ese posicionamiento que tenían de de manera parecita exigente y salvaje y y queriéndose llevar todo puesto empiezan a querer mostrar un sentido de pragmatismo pero que tiene que ver también con una información cambiada eh, de mucho humo y obviamente seguir afectando a, a las instituciones y a sus representantes cuando vos hablás de este autosalariazo que podemos no estar de acuerdo pero la realidad concreta es que se lo adjudican Eh, a nuestro sector cuando está votado por absolutamente todos los bloques, inclusive el del presidente. Pero cuando digo que fue acompañado por todos los bloques, eso no es nada. También nos distrae cuando no habla de que las secretarías que tienen que ver con la presidencia las elevó a rango de ministerio. O sea, aumentándole el sueldo a sus propios funcionarios. sí y cuando... Hay un grado de perversidad, porque podemos ver también las noticias que Macri sale a felicitar a, a sus senadores por no acompañar este autosalariazo. Y mi ley también insulta, y cuando ellos hacen todo lo contrario y en realidad habían acompañado. ¿Viste? Creo que hay una cuestión, y que nosotros entramos a hablar de estos sin ir a cuestiones de fondos son cuestiones simbólicas y que afectan y que le logra dar más aire al presidente, eh, pero hay cuestiones de fondo que son muchísimas más graves y no lo estamos hablando. Como uh -huh. por ejemplo lo que tiene que ver con la movilización de los los de la gente de la universidad. Juan Pablo, los trabajadores y trabajadoras que habitan el suelo argentino, ¿qué era lo que decían? Sabiendo de que no eran presentados Desean, yo lo único que le voy a poder dejar a mi hijo o a mi hija es una profesión que puedan estudiar. Y este tipo va también por quitarle eso bien la sociedad argentina. Sí, sí, sí. La verdad que es gravísimo. Eh, absolutamente coincidimos en esa mirada de que las cuestiones de fondo, incluso creo que la, la frase de, de Milley en el Shabjau el otro día respecto de que los fugadores de dólares son héroes, es una cuestión de fondo claramente. No obstante, digo Pascual, no quita que eh, la incidencia del comportamiento de la dirigencia política, incluso peronista, por eso digo esto del Senado, el autosalariazo, genera indignación, genera bronca y aleja, sobre todo por el modo en que se hizo, no como decanuto fue esto. Realmente, es decir, se pusieron de acuerdo senadores, como vos decís, de todos los sectores políticos, ninguno dijo que no, Y votaron, realmente, no sé si viste la votación, cómo no mencionan de qué se trata. Van mencionando un acuerdo con número y qué sé yo, y serie, y, y no dicen de qué se trata. Bueno, eh, no está bueno, para nada. No, eso. totalmente, pero aparte, pero digo, y, y, y está claro que hay cuestiones que hay que revisar. Ahora, el fin de la cuestión no es el autosalariazo. El fin de la cuestión es de legitimar ambas cámaras, la de diputados, la de senadores, porque como en mi ley no se molesta que se aumenten los sueldos ellos mismos? No, no, porque no, claro. Sea. claro, claro. Lo que pasa es que, pasa que sería... es como daría la sensación como que le tiran un centro, se la dejan servida para que haga está esto. Claro, está uh -huh. claro que, que, que es real lo que decir, pero yo, sinceramente a mí me preocupa lo que lo que hacen en relación al conjunto de las instituciones es atacandola de una manera permanente diciendo en el cha chao que son héroes por jugar o que compren el negro y en un momento inclusive llega a decir que toman las medidas que toman sabiendo que no tienen tiempo que mm. no tienen mucho tiempo sí o sea eh, la verdad que eh, las consecuencias que estoy viendo el pueblo argentino cada vez se aguiza más Y, y me parece, me parece que ellos son conscientes. Por eso no bajan el pie del acelerador. En todo caso, crean una, una madera por hacia un costado, para que miremos cuando los entrar Y vos fijate que inclusive la Cámara de Diputados no, no está sesionando. Entonces, el DNU sigue existiendo. La verdad que la democracia está llegando a una situación de que pareciera que les es más cómodo sin ella. está nosotros en asumir errores, modificar y entender de que, que el Estado presente no a modo interventor, como nos quieren hacer creer, pero sigue ordenador, eh, para que marque un equilibrio entre empresas que abusan de los consumidores el Estado presente defendiéndolo, y, y así en todos los órdenes de, de, la, de la política argentina. Pascual, ¿cómo está el vínculo con los municipios, que también es un, un área que te corresponde eh, específicamente? Quiero decir, esta situación legislativa en que la obra pública sigue sin avanzar porque la oposición traba el proyecto... ¿Se siente en las comunas, incluso las opositoras? ¿Qué, qué tipo de diálogo hay con esos espacios? Sí, mira la verdad que nosotros toda la semana nos reunimos con distintos intendentes y ha sido un, es un reclamo que es casi general, te día unánime. Y esto marca a las claras también la irresponsabilidad de la oposición. Oposición que a nivel nacional acompaña notando lo que pretende el presidente y que perjudica a la provincia claramente con, el, con paralizando todas las obras, eh, que educación eh, no tenga los aportes que necesita, que la salud tampoco. Y que por otro lado, eh, acá, es que nos queremos hacer cargo de lo que el presidente abandona, también nos imposibilita. Está claro de que, que están jugando un partido que solo pretende que, que rinda algún beneficio para ellos y no están pensando en el conjunto del pueblo pampeano. Es así de que no se pueden seguir con las obras abandonadas, es así que aquellos que se quieran retirar de manera anticipada en los distintos municipios y el Estado provincial no lo pueden hacer o los sectores vulnerados por la política económica del gobierno no puedan ser acompañados por esta, este proyecto de ley que que mandó el gobernador, porque ellos están en una cuestión de mirar su propio ombligo y en perjuicio del conjunto. Y está bueno que la pregunta, y está bien también decirlo, porque la gente tiene que saber cómo, cómo miden y justamente que no piden en favor de la gente pascual fernández gracias por el contacto y si quieres agregar algo más además de que esperamos que formalices el cambio de nombre este muchas gracias te agradecerte siempre la oportunidad de hablar y, y un detalle que me quedó que es cuando hablaba de las contradicciones de que marca el presidente cuando llevar al estado a la mínima expresión pero por otro lado lleva a que la gente se aleje de las prepagas porque no las pueda pagar no las puede pagar se aleje de la, de la educación privada porque no la pueden pagar y lleva a que el sistema de salud pampeano y el sistema de educación eh, se asume cada vez más gente cuando a la provincia le intenta de financiar O sea, lo que resulta de eso es que es perjudicar a la gente. Entonces, nada quería decirlo, quería remarcarlo. Así que mañana lo correspondiente vamos a estar acompañando a esta marcha que tiene que ver con defensa con la defensa de la educación pública. Creo que tenemos que estar todos y todas ahí, así que bueno, agradecerte, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Dale, gracias de vuelta, le decimos al Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, entre otras cosas convocando a la movilización de mañana, lo ha hecho formalmente el Partido Justicialista o la Comisión de Acción Política que se conformó, es decir que la marcha federal universitaria de mañana en principio va a tener la presencia de todos los actores políticos más importantes, no sólo... Eh, gremios vinculados con la docencia universitaria, sino también partidos políticos populares y sindicatos que van más allá de la docencia universitaria o, o la no docencia universitaria, sino que agrupan al movimiento obrero en general.